Los únicos que no temen el fracaso son los locos. Entre los guayos enrollados y los payasos. Siempre es más fácil criticar quedar en callo. El mundo rosa del rock soñándose en el puerto entre los vientos y principia tierra de barrenaos. Te recordamos que xes en Radio Topo en o 101.weito da FM Zaragozana a voz de sin voz e en que te enterarás las cosas que verás te importan Xa escuchando tierra de Barnaus que xe la versión radiofónica do blog do mismo nombre 10 años dando mal en Aragonés y que se emite todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo. Os recordamos que puedes seguir el blog barrenao.blogspot.com y el programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, Flickr e iBox e y que puedes probar todos los podcasts anteriores tanto en el blog como en la plataforma de podcasting iBox. E Y que antes más ahora, pues si nos ascuitas a través de iBox, e de esa plataforma de, de podcasting, hemos, hemos hecho un nuevo botoncito de donar que me das perras y yo te lo agradezco mucho y así no fast posible que exista un programa y que podamos hacernos unas vieras los que somos aquí. Y también invertiremos los dineros en cosas menos importantes. Y recuerda que si es falta de cuñados, Ascuita Tierra de Barrenaos. Bueno, ya, ya somos aquí una travegada más en Terra de Barrenaos en el programa de la temporada, o que fao doceno de esta segunda temporada que, que hemos estado todo el año eh, de septiembre a septiembre, pues rematan la temporada y como rematemos la temporada a la primera pues la remate con, con dos chenios, con dos barrenaos que, que tengo aquí con Oisius de, de Radio Topo con Marpen. Hola, buena tarde Barrenao, tú pues sí que ya es barrenau por convidarnos. <risa> Hombre, que cal, le va a repetirlo, que le va a repetir ese, ese mitico programa. Y también con David. Hola, ¿qué tal? Romancero, que ya es un romancero. Y bueno, para que se nalcuerde de ese mitico programa que cerró la primera temporada... y era un programa sobre temazos y era un programa en que nos chuntemos pues tres personas que nos fa muy togoy la música que nos fa muy togoy trobar eh, collas nuevas y músicas nuevas y sonidos nuevos y, y bueno que de cabota cuant pues nos chuntamos para pa compartir todas estas experiencias estos trobos que que femos. y antes, más, yo personalmente no se sé, busca atrás eh, este verano yo he trobado un, un fascal de, de cosas nuevas y de sonidos y de collas y de todo no sé si yo caso vuestro Pues yo he trovado cual que es, pero vengo más clásico que no nunca, <risa> que no nunca de esta fartada de, de programas que le vamos, ¿no? <risa> de estos dos. Y yo he tenido un verano y todo de todo musicalmente, y todo de, de fiesta, que va a pro da ¿no? ¿no? la fiesta y la música, así que tampoco no traigo guayres novedad, así que ver una vamos a correr? Bueno, sí, sí que, sí que había novedad, pero más que novedad de, de fiesta, de borina, son cosetas que hay bando por internet. Bueno, en lo programa, esta vez hemos que esto cambiar una miqueta, ¿no?, respecto al atro que hacemos fa, fa agora un año. Y, y lo que hemos feito, bueno, pues propuso Rubén de hacer una mena de como de categorías, ¿no? Cada una he, proposa una, iremos presentando esas isa, categorías y cada uno hemos traído una canta para cada una de esas categorías. Y después, pues veremos que. ¿Quién gana, ¿no? Qui, qui la, la más molona de cada categoría. Bienvenidas, categorías, porque yo la travegada recuerdo que me costó a saberlo. es Les, es les, es les Islas Cantas porque como decíbanos tenemos 500 o 1000 cantas en, en la cabeza cada uno y ahora con esto de las categorías pues como que se amuga un poco más y encara que ve categorías que no son fáciles pero bueno mmm, payo, mejor que, que Vinaiga y eso que me cuesta un poco menos es Les Islas Cantas Juan, pues a, a yo me ha costado más ¿eh? Yo sí. te iba a decir, ¿eh? a yo me ha costado sí, Casi lo mismo y... Mira, de las cuatro cartas cu que hemos dicho Tres, de, las fací de camín No más una, la, la zaguera Y era la que más me ha costado Por lo que te os de iba de verano De la música y la manca de, de fiesta ¿Pero la has trovado ya uno. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí Las tengo todas <risa> Bueno, y yo tres categorías Sonarán no seguro la cuartena, pues dependiendo Una miqueta de cómo vayamos de tiempo, ¿no? Bueno, y si tú es parís, pues principio yo eh, con, la, con la primer categoría, que bueno, yo esta, esta canta sí que la tenía muy todo, muy todo platero, que la quería meter, porque yo una, uno de esos trovos que charlaba antes de, de lo verano, que, que bueno, pues en un festival grandísimo como yo la plec pues nos trovemos pues íbamos por bellas cuantas collas y bueno, pues la resta pues, pues a ver qué tal sonaba, no hay una de ellas. pues ye, ye la que la que voy a meter continuo y, y que bueno pues estemos eso pues de estos conciertos que vas a ver a, a ver qué tal suena ¿no? y, y te le vas una sorpresa muy muy grata y la categoría pues dice esto esto cómo lo puedo porque estoy antes la canta que la categoría esto cómo lo puedo vender pues se me ocurrió venderla como la categoría mata cuñaos no está está una canta Que, que dice yo, me natural a reflexionar una miqueta y dice, joder, yo una canta en catalán feminista y que es yo una cumbia, que hay un sonido latino. Digo, esto a un cuñado le metes y, y esclata, ¿no? Le esclata a todo suelo de tantas cosas horribles, que, de estas que odian los cuñados en una sola canta. Así nada, que, bueno, y después charlamos una miqueta a la canta, la la cantalle de, de una colla que se dice El Dilubi, Y, y la canta y tú sols tú, que antes más la, la canta que ha dado tito la, a la Chira, que, que son Fendo, que cuento que en son Fendo. Así es que si tú os parís, las cuitamos y pues encharramos. ¿Qué tos apareció? Un 5. <risa> pues bien, una canta maja. Yo ahí yo está, y más so, o vídeo que, que han feito, para pa esta canta, pues yo toco imágenes de, de, so, de movimientos feministas, o de, o de mujeres combativas, o revolucionarias, o tal, y, y la verdad, hay que un vídeo... Que también yo creo que podría encajar una miqueta en, en otra categoría que tenemos pues ¿no? Porque ye, ye muy muy muy bien feito ese, ese vídeo y yo creo que hizo que yo una canta que, que sí, que le metes a un cuñado y, y, y le clato no todo suelo, ¿no? Y le metes un vídeo ya y muy esfendo cosas revolucionarias. Hombre, Albert Rivera siempre pactaría con tú, ¿no? O sea. Y muy es fendo cosas con las unglas bien. Ah, bueno, claro. Que calfese la manicura... Pasa ahí en el heraldo, de verdad. Y bueno, no charrando, ¿no? Que era una mica difícil de, de trobar coya. Yo la verdad, y que el, también pues se me ocurrían, pues eso, pues Río pues, propaganda, por ejemplo, que es la típica, ¿no? Que las cuitaba el cuñado y o los chicos el maíz o Isa guabeas también. Que, que son son collas una mica, pues de.. y son anticuñados, ¿no? Que las escuitan y.. y bueno nos dicen de todo para yo esta ha estado la categoría más difícil y a la fin sí que yo pero también que, mí, que ya, ya eras diciendo tú de chicos del maíz ríos propaganda veas corpus y tengo una canta que va por así. yo llegué que con esta categoría claro no quería caer en en, el en cuñadismo no en, en cuñadismo, <risas> cuñadismo anticuñado y sí, claro Yo me imaginaba que me hiciera a Bertín Osborne o a granja de Revilla y digo, ¿qué no les puede fergolla a esta, esta, estas personas? Pues yo, que le va a meter una de, de Bertín Osborne? en plan, ¿sabes? Y vamos a estar más somardas en cara. Y meter un buena noche, señor. Pues a ver, me soy Bueno, pues continuamos. Uh -huh. y... Bueno, pues yo he traído una canta, una colla que conoce Fano una colla que conocí en Internet, que apareció por Twitter, YouTube, por estos puestos, publicando vídeos, y que ahora mismo pues han blinkado de, de red y son fendo conciertos por, por salas, por ciudad, no son venimos en cara a Taquita Zaragoza, esperemos que lo faigan luego. Él se define como rap de clase explotadora pavo. Son dos raperos liberales, Willy Led y MC Endesa. Y se, se dicen Sons of Aguirre, la canta se dice Los Hijos del FMI Colaboran y esta canta Tony Mejías de Los Chicos del Maíz Y decir, pues eso, que para poder trobar una canta para esta categoría Mejú por, por O Costauso Marda de, de Termino matacuñaus Y en la que todos traigo, a ver si todos Pues venga, vamos con, con ese, los chicos del, del FMI que hizo beata tu prima dice que punkis bailaran al ritmo de mis rimas almas perdidas que se unen a mis filas, la sonrisa no cambio de bando como mucho de esquina oyes alarmas, crispados comunistas el rojerío llora, enciende esa, ha vuelto a la pista, vas de comunista no te pierdo de vista pero ahora mismo me estás viendo en un medio capitalista, no estas. Vela la luz con Juan Rayo, más de mafioso por vender María y costó 10 pavos, te explico chico, funciona al revés, aquí el mafioso es mi rabo, con cientos de esclavos en Bangladesh y no lo ves, y es que ya no me crees, más desahucios y recortes, yo más rico y tú más pobre, algunos mueren tan brisez, y a mí que que aprendan a emprender, el mercado manda, esclava Inditex. Escucha esta vasta parábola de este gangsta, con pasta, casta, racista, algo clasista, pureta y blanca, puñadista, fiel esclavo de la banca, Roma era socialista y tirapista, que fue me espata, con Ataca, y viva la libertad, y viva la democracia que nos trajo el los gal Y viva el libre el mercado, y de a caballo Y el parado que dice, yo votaré a Ciudadanos Dijo bastardo de Botín y a Mancio Ortega Sabes mi mierda libera, pío mi Yankee Venezuela Rompo tus esquemas, ya no tienes líderes en que creer Y si me respondes... Te gritos o mierda te roban la plusvalía, mi riqueza sale del curro de mierda que haces día a día. Antes pijito, ahora está pasado. Mírate, niga, tú no vas burrado, tú vas explotado. Arriba los recortes, la reforma laboral, bendecito comiendo con la patronal. Toda la plebe, buscando a quien votar un líder. No se han enterado, nene, que aquí manda el Ibex. Y a ellos les da igual que no paremos de robar. Son tres años ya sin una huelga general. Y aunque votes al coleta, tu futuro es gris, que aquí manda. En estos tres los chicos del FMI Willy Lett, manos arriba, liberales Son Sofaguirre, pan internacionales Manolo Escobar, sonando en tus auriculares Terremotos financieros El cuñado de tu cuñado que imparte Clases de español, primera parte No se dice Swag, se dice Olequearte, no se dice Nicky Se dice negro, ¿quién quiere que esta España Siga unida y fuerte? Pedro Somos gente de dinero, de revista Forbes No tenemos competencia, somos evasores Alergia al inmigrante, pero solo al pobre Hey Tony, ya te pasa unos sobres somos el dinero que nos queda. Una estatua para el gran Álvaro Ojeda Están subiendo las acciones Evasión Respeta a mi maestro, mi mentor Jordi Puyol Tú de Cuba, yo Miami Tú no comes, yo salami Tú de calle, yo mansión Tú te callas, mando yo Tú de Lenin, yo de Franco Tú de drogas, yo de narco Tú de bici, yo de barco Tú en el curro, yo tumbado Tú te jodes, yo en el Rich Tú en la cárcel, yo en París Tú de hacerme hashtag, Yo sin más de lanzar tu misil Tú por fiesta, yo Bugatti Tú lo pagas, yo de gratis No es lucha de clases Esto es de un Illuminati Y otro gol que te colamos te Lo crees. Y con este ya van 122 a 3 Como el negocio que hicimos de la imagen del Che Hacemos esto por la pasta, no por el placer Tú no puedes ni pagar nuestro caché Soy Sofagui, en comités con canapés Con carabes, con cara de envidia, Willy Led, Pues te jodes, este flow no lo tendrá Pablo Hasel Arriba los recortes, la reforma laboral. Bendecito ocho comiendo con la patronal. Toda la plebe buscando a quién votar un líder. No se han enterado, nene, que aquí manda Libex, ya Y a ellos les da igual que no paremos de robar. Son tres años ya sin una huelga general. Y aunque votes al Coleta, tu futuro es gris. Que aquí mandan estos tres los chicos del FMI. Solso, Pavo. Blanqueamiento de ano. Tengo un primo gay negro. Conexión Nueva York. Flow la casa del Bueno, bueno, vaya temazo, ¿no? Qué bien filada la canta de ahora, ¿no? Se <risa> Si Amancio Ortega puro levantar un imperio, Son of Aguirre también podrá. Allá ah, me encantó lo los de Charmander a caballo. Pero lo hice a su vez. Ah, sí. sí yo el... que no soy Weire fan de, de los chicos del Maíz, de, no. ni del FMI, ni de. Esto lo dicen Sons son of Aguirre Bueno, whatever. En Pros cantas porque uno de ellos, que ye, en este caso MC Endesa, antes tenía. Neva... Un creadero de Pokémon. Bueno. <risa> Un <criadero. risa> o de caballos? Yo era un youtuber... Primera. ...que se diceva masa Demócrata. Necesito suena. Y desmontaba siempre en, en los suyos vídeos, los vídeos de Chem de... Pues yo qué sé. ¿De Chem de Bien? Sí, pues Fachillas y Chenasinas. Y... La, la, con horror? Con con Charmander al caballo. <risa> que un mes que se... que se envuelven papel albal y cosas listas. ¿Viste? ¿no? no, no. Pero bueno, que... Yo una colla que tiene cuatro o cinco cantas nomás, todos la recomiendo porque yo cada vez que la cuito pillo nuevas rimas pillo dobles sentidos a las frases, pillan frases de, de los chicos de maíz, de violadores, de son letras muy muy bien filadas que no son tan simples como, como pueden parecer y lleve una de las cosas por las que me fago y esta colla. Viva Medoya, son de estas letras que te ocupan folio y medio. <risa> Había muchas cosetas ahí para pa mirar. Calderas, cuitadas, creo que sí. Yo llegué, sigue sí con Aisheva que... Que... Que ya lo diré. Tiene una <risa> mierda de calidad. Ah, pues a ya. Yo sí que con Aisheva un nombre y tal, pero no he escuchado Garra canta de, de esta Y no pues... Pues eso, que ahora son Fendo Conciertos y qui sabe si a lo mejor los tenemos por aquí en el Tierra de Barrenaus Fest 2, ¿no? Que dice, no sé se dice Juan 1. Estamos esperando la financiación. También <risa> <risa> estamos esperando a que, a, que bon. re, a, a que vele un a eh, con hojas, <risa> es que y con <risa> sí. Y somos, somos esperando también. eso, ya sabes que ahora en Evox vi un botón de donar, donar pasta. ¿eh? Si le apretáis ese botón, pues Feremos o Tierra de Barrenaus Fest. Bien de clics. Y con hashtag y, y de todo. Veras, be con belleras. Y con Charmander a caballo. <risa> ya tenemos el primer hashtag. Pues mírate porque en los vídeos sale Charmander a caballo de verdad. Oh, delicioso, delicioso. Y eso... Lo eso que decirle. <risa> bueno. Pues bueno, ahora más viene. Perro. Más <risa> Y el que más ha silencio. Más perro! <risa> <risa> bueno, pues yo os traigo un clasicazo. Como antes edito, eh vengo clásico, y no de Mozart ni cosadista, sino de, oh. de música pues que, y cantas que, que hemos escuchado todo el mundo y que hay que recordarlas, creo que sí. Así ah, no, es que te os traigo a Mamaladilla. Oh, yeah. Los conocéis, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Tampoco no guaire, ¿eh? Bueno, pues... Mereis muy tismo la pena a escucharlos porque antimas... Juana Barca que lle o cantaire y o guitarra pues de un irónico pro, profundo y antes pues le le va mogollón también hacer juegos con parolas y todo esto y, y, y bueno, pues sí, eso que va que mogollón que yo no soy más apalabrados molan mogollón lle campeón de la palabra <risa> <risa> y la la <risa> A, a, a parolaos a parolaos, a parolaos. A parolaos <risa> <risa> dona pasta al ibox e y <risa> y chugaremos en o tierra de barrenos en Fest tenemos un a parolaos un campeonato de aparolaos y a cantaros que os traigo pues se dice moralina con patas pues venga le damos ok venga dale y dipo pues venga hemos perro, <risa> ¡Más perro! Más perro. Siguen sangrando ah, las ah. del pueblo. Yo, yo creo que la faccieron justo en contra de esta ¿no? <risa> pues esta canta con esta letra tan actuado. <risa> eh. De cañoye. Viene a estar 2990 y huevo. Me cago en la va. Yo no he en cara. Cuando, a, cuando ahí está Chen, pues se le decía moralina, o moralistas, o como le queramos decir, y no cuñados, porque he visto yo un término un no, ¿no? no, de actualidad, ¿no? Y está de dos discos, naces, creces, te jodes y mueres. <risa> La historia de evolución, pero bien contada, ¿no? Y bueno, pues eso... Pues hoy en día le decimos cuñados y antes, pues, eh, no se podía decir así nada porque no sé quién se lo inventaría, pero... No sé por qué estoy diciendo esto. ¿Y cómo se dirá de aquí a 10 años? ¿Albert Rivera? No, no. Quise, se existe ya. Y bueno, pues como he escuchado, pues llevo una crítica a esas personas que creyen tener la verdad suprema cuanto a política y todo lo que les rodea y... Dicho, dicho, bien se vale que en Aragonés no entendemos, ¿eh? No, que va. Pero, y una canta de ficción, no, no, exist, no existe Chen en las sillas. Yo estoy que no, no, no existe Chen que te diga lo que has de fe, lo que no has de fe, lo que lleve bien, porque lo fascinas y... Y pro y... oye oye uy, uy, uy como derivando esto, como ellos barrando Canta ficción. <risa> y bueno, como está escrito también, pues eso, le, le fa muy tismo goy... jugar, ¿no? Con, con parolas y, y no, ye da suyas millóns cantas, ¿eh? Pero... No, pero la, yo la verdad es que dice, el hombre diste otra cosa, no, pero original en ye, y, y bueno, yo veía a que le he visto, yo creo que tiene cantas brillantes, ¿no? Sí, que... sí. y autor también de dos libros, que un un del se diz Dios es chiste, y la otro se diz <risa> o diccionario jeroglífico ¿Dios es chiste? Es chiste. Ah. <risa> ¿Y que, y te los has leído? ¿o? Y el diccionario jeroglífico lo tengo Pero Dios es chiste, chiste, chiste No <risa> Pero me lo quiero leer El diccionario ton, lo recomiendo Pero encarecidamente Porque yeah, bueno yeah, pues como Carlos Jus me dijo Cuando me, me la mostró él y tal Me dijo yeah, un libro de vídeo. <risa> y ye verdad ye para tener en Ovide y en los tuyos pues cuando vas a quitar la leña a patio a o patio pues pues si eso claro eh, le das una le fas una golladeta le fas eh. <risa> también bueno debate, yo creo que debate sobre leyer en los excusados también daría para un programa de tierra de barrenados, ¿sí? ¿eh? Porque hasta vía, vía polémica, yo para mí aparte no, pero, pero me sé de una que sí que, que no aguanta. <risa> <risa> y eso no, no entiende lo de leyer en los excusados, chico no sé qué cal entender, pues, pues sí que... En fin, bueno, eh, pues qué, ¿cuál, cuál de la mejor de...? Como no como esto no se fue en directo, y bueno, y en caso de que si fuese en directo tampoco no gritaría de ningún... Para pa votar ni para decir ¿Cuál creyes? De las tres, sinceramente Dende vuestro dende vuestro corazón Dende vuestros bodillos Dende vuestro lo que decía Yo, para no haber de votar la canta de yo Me estimó más de que el H Enfaiga un hashtag Que encara no hemos feito garra hashtag wow. Hashtag, hashtag, <risa> el hashtag El hashtag <risa> El Juno y el hashtag Y que, y, y que voten a ti Pues venga, sí Lo así nada pues venga, pues el con el hashtag, no sé, ¿qué metemos de hashtag. No, tú no entiendes uno que siga Tdb, TDB Radio por programa, ¿no? No, no por programa no, no tengo uno para servir el programa entero como para hacer servir uno por. No, no, no sé. Pues, bueno, TD, pues, TD, pues, pues eso, pues, con un hashtag Tdb Radio si no, tal, si no lo va a Twitter ni Perry. Claro, y así, ya sin allá, pues que pega la lista ya completa. Claro. me ¿caldría hacer un sorteo a la persona hacemos un sorteo entre la gente que bote y le regalamos una religada una viera <risa> sobatela. <risa> una viera explosiva explosivamente buena pues sí venga va. pues una, una religada por ejemplo venga. ahí va mira oigo oigo que se ilumina que se ilumina Oye. que que la pizza aquí en en no estudio sí una una relegada venga va venga yo votaré también una relegada y si me la llevo y un y de los nuevos también sí porque de tierra barrenaos recuerdo o botón de donar de iBox recuerdo que ya os convidaos también seremos benefactos bien pues eso pues un un nuevo que yo muy bueno que Eh, ya se escribe vía muy tantos artículos muy interesantes y, y otros que han escrito otras personas que no son interesantes pero pero que yo muy yo, genial leo yo sí, mejores pillo de tiene de esta. todo muchas fotos Buah. ves baías sa salimos tres h's de todo sa salimos la chentucia que somos ahora Nogara, pero chóven, velu pelo. ¿Pelo? <ríe> <ríe> no ahora pero chobens velunos nos tenían pelo velatros no En fin, pues bueno pues vía... Yo muy majo Y la religada, pues qué decir pues Una viera pistonuda Explosiva la, Lo mejor que ha feito Bueno, Ordio Minero Ordio Guarda Minero. que son buenas las vieras De Ordio Minero Pues si está allí la mejor La religada Que brutal Pues eso Te debe El hashtag Te debe radio Y metes pues la canta Matacuñaos eh, Que más goita y feito, Recordamos que eran Los chicos del FMI El Dilubi Y Mamá Ladilla Y, y bueno, pues eso, pues cual siquiera de las tres. Me pues no somos Se debe el radio y. Ah, no, somos tres en cada. Me parece bien. Bueno, y. Eh, pasamos ya de categoría. Venga. El Tengo la esperanza y la dicha y en mi soledad. Takata. Sigue <risa> sí, en categoría. Presento la segunda que yo la propuse. A ver, ¿no te has pasado de escuchar una canta que te sona pero no identificala? Uso Udere y sí. sé la primera, pero pensar que suena diferente, mejor o peor, pero diferente. Y que sabes que no es la canta original. Sí, es decir, esta canta la he escuchado yo antes, pero no dista voz. Ajá. Bueno, en esta categoría no charlaremos ni de SGAE, ni de plagios, de collas tributos, ni de Fermín Mugurza. interpretaciones, bueno, bueno. evoluciones, y <ríe> esta categoría allí de Versións. Mm. Y bueno, yo te traigo una canta que, si bien a yo a canta original y la artista de esta canta me fango yo, Charro de Feliu Ventura y a suya canta a la Alacant Perle Integreor, En esta versión os también valencianos Smoking Souls le dan un toque de tralla que Y de dar le manca la canta original que lleva una canta de, de un cantautor No sé si conocéis esta canta Decir que como curiosidad Feliu Ventura canta en esta versión también de la suya canta de una versión aunque él tiene un trozo Un estribillo Y que te os convido a que Escuitez Allá ahora sería una semi versión o doble versión Bueno, no. Ay, a ver, da. <risa> <risa> bueno, pues vamos con, con esta Versión de, de Smoking Souls Que en Zagueras parece que lo oye petando, ¿no? Sí, son una colla De todos los Festivals, ¿no? De este verano de, O de muchos de ellos de no. <risa> <risa> Y que tampoco no hemos tenido por Zaragoza Y que como yo soy Chen que ya no va A Festivals, pues espero que bien canta a casa mía, ¿no? Pues a la ibos a escuchar a Smoking Souls y a la Camper Interior. Bueno, bueno, nada, un cambio una mica. La banda sonora de Poco Yo, que listo. <risa> la banda sonora mío, pero bueno, no pasa un. Charmander a caballo. Charmander a caballo. Bueno, Cam bueno. Cachuegos. Muy bien, eh. Smoking Soul. A ah, yo me fago hoy porque se chunta por un costado la letra que lleve Felipe Ventura, que lleve un mago también de chuntar parolas y expresar cosas. Y pues la, ca la caña de Smoking Souls, que se lleve una colla y rollo hardcoreta, no sé, roquereta cañera. A que mezcla yo y este. Menos y una folclore canta, y más hardcore, ¿no? Que decía la cupilla. <risa> ¿Qué <risa> dice? <risa> a ella me fue muy togo y esta canta. ¿Alguien me ha feito, me ha feito De feito con Isia oh. Smoking Souls gracias a esta versión. No vale. sé, sea, buscando cantas de feligo, abaman y y ya tirando do filo, ¿no? Pues remate en Smoking Souls, que llega ahora una de las collas que, que escuito también a su ven. Yo por un... Como por un regular me llevé sorprendiendo porque tampoco no... No, con va esta... Esta colla y... Y la chique, mámola. Bueno, promete, promete, porque yo, porque lo... Este año yo lo estoy viviendo por todos los festivales por todos los puestos... Uh -huh. Y yo to, yo tocando un muitismo, muitismo. Estoy en albelda, en Huesca, tío. Curioso. No sé, no sé cómo, pero bueno. albelda no, fest. <risa> Dos. <risa> Bueno, re recordamos que el botón de donar de iBox e con todo lo que repleguemos, esperemos tierra de House Fest. Fibermendicidad. Uno, uno, uno, uno esperemos una caña para lo que nos plegue. Deme, deme, deme, deme. Que no llepa eso, que llepa pillar o bus en Talogroño. <risa> no, que ahora ya está mirad bueno. Está mirad bueno ¿eh? La Troya nos vino uno en, en la terraza de no sé qué bar que, que un, un euro país está mirad bueno. <risa> <risa> que ya es tío, la campaña se fera o, o TDBF de fe, sube o? Hombre, mira, bueno, no creo, eh. <risa> no sé. Hombre, de campo vina, una buena carpa tío y el ventilador y aún. Uh. Bueno, si en más Belún nos quiere deixar un solar o... Vale. <risa> o el espacio, pues también se agradecerá. Eso no, cal punchar o botón de este de tal, pero... En iVox, e en e cal... Y es una putada porque te llama Gao o botoniste y yo, yo diga que el otro lo ve pff, me costó la de Dios. Pero bueno, pues sí, pues lo buscad. ¿Te donas a tú mismo? No, coño, pero ah. que no vas a ver cómo funcionaba para poder <risa> decirlo en la, en la radio. Y soy una focinada, ¿no? Qué malas son las estadísticas, eh. <risa> bueno, hala ¿seguimos o qué? Dale, dale. Pues, bueno, a ver, ¿Qué? me toca tú. Pues. Ah, ah, me toca. Versions, ¿qué versiones tenés? Bueno, pues yo te os traigo una colla que tampoco habréis escuchado nunca. Que no. Hemos dicho que era parte de cuñadismo musical. Porque la chen pues la, la has muy mucho y se tornan comerciales a la vez. ¿Ven? Bueno, que te os traigo? A Veas Corpus. <risa> ah, vale, bien, bien. A Veas Corpus, pues banda madrileña. Sí, eh, estos los han petando también muy tenzagueras, ¿no? Sí, estos son, pues eso eh, Pues esta banda Que le va desde 1993 Quemado por Por mirámelo güey Y digo, coño, desde Desde tanto 20 y pico, mm. sí, fácil, los 20 Sí, sí, yo tampoco me eh, van a ir si tú. en cara No, no, tú Ay, chovenardo tú no ayer. Y bueno, pues Nomás y continan De... Eh, la formación original Mars y Mr. Chifley y... y poquito más Te os puedo contar dels que bueno pues a suyas letras por un regular pues charran del anticapitalismo y antifaricismo aunque esto ¡comunismo! <risa> y bueno pues esto de anticapitalismo en Zagueras pues vi a un debate muy gran porque Istache pues principia pues a cobrar unos cachés altos Eh, las entradas y todo esto, pues claro, güey Nunca no se sabe Pero, pero... Cobran no. por treballar, ¿no? Y esa doble moral, ¿no? De, bueno. Somos anticapitalistas, pero te cobramos... Te cobramos 40 pavos por, por una de entrada Estoy que Nunca no cobrarán eso pero... Pero bueno Y la canta que te os traigo, pues hay una versión... Dos class esto sí que oh. los conocéis, ¿eh? ¿no? cono pues, Don't sí. Punk británico? Si te de estar sincero, conozco más a Beas corpus que a, a Clash Bueno, pues que van cuidar más a los Clash Salen en, en Stranger Things Ya, a ver, joder, que a los Clash los conozco pero... Toda la gente conoce <risa> a The Clash por The Stranger Things mm, Sí, la, los que <risa> conocen Stranger <risa> Things Y a los Who por Por, CCI, ¿no? por los simpson <risa> También pues estar que a Beas corpus ya no exista Sí, sí que existe ¿Sí? ¿no? ¿Seguros? No lo sé, pues no, lo ahora que lo dices, yo, escuché, yo estoy escuché, que facción un concierto de despedida Uy, uh, no que vano, no. van a felo luego Sí por así. no que los si los billemos para lo concierto este con Merdy Charra, acá en la Multiusos a, Y eso no sí. nos sí. falta tanto Yo en... En el concierto AntioTan puede estar Sí, en, sí, sí, sí, sí, sí Pues no sé, pero... No me da yo tampoco no he van a ir, ¿sí? Un año y pico, Asinas. Bueno, claro, llegué un año y pico da para separarse una banda. ¿sí? Los chicos claro. del Maíz también se han separado ya. Ahí va. Van a hacer un disco de Riot. Pero ahí van a tornar y son van a tornar los Riot propaganda. Sí, pero me parece que ellos los que van a hacer a Beas y... Chuntos los, los suaves y también. Les que... <risa> <risa> se han separado ya también. A chira de despedidañal de los suaves. Ya sí, verdad sí. <risa> <risa> yo estoy que, que Había son? Scorpus que falla una chira como la de los suaves o, o la de los celtas cortos. Yo estoy que es esperando a que Yoshi sí se ubra otro suelo ya <risa> a través en, en, tra <risa> en bella caída ya pues digan, pues, ahora, pues con una muerte rematamos no. A vida. <risa> <risa> bueno. A lo que voy. Que brutico. <ríe> la, can la canta que te os traigo se dice Tommy Gant. Es, un... es una canta que pues critica la oleada de asesinatos y, y lo fácil que llegue pues, mata a una persona más que más en, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando Joe Strumer, o cantaire de, de Clash escribió esta canta, pues pensó en la satisfacción que, que le puede causar a un asesino ver eh, las noticias de los suyos asesinatos. Esto lo dice en una entrevista Y bueno La canta que te os traigo Que la versión A corpus Scorpus eh, Sale en un álbum Muerte o Gloria Que llevo un tributo a declass preferido por varios artistas Que antimas Pues ye yeah. Ye, yeah, pero bueno ¿y ese álbum Me lo has quitado De My Teens Y Para que sepas Que somos grabando de tardes <risa> <risa> eh, Hombre, que esto se mete de tarde Está bien que... También de verdad Somos en Riguroso Directo Son las 6 y 50 De la tarde ¿Y qué día llegó, eh? 7 de septiembre de 2000 de 2020 ¿mierda? con la de que se repite esto seguro que acierto o sea que y poquito más te os puedo decir de, de esta canta pues espero que te os faiga hoy y... pues a la metemos y, dal qué? y dale machete pues venga, vamos con Tommy, to Tommy Gun de Avias Corpus versionando a The Clash Tommy Gun Oh, Batman! No puedes ser feliz si no dispones de un arma. Oh, Si algún otro es feliz contra el que poder usarla, tanto. lo que quieres es morir por dinero Como si lo que buscas es matar por tu gobierno No hay nada que un arma no consiga La guerra es el negocio de las altas esperas. Al que el amor espera con las piernas abiertas En la peor noticia le haces el noticia Allí donde las sangre es No hay nada que un arma no consiga Para uno serás héroe, para otro villano. un villano Signo del peor elogio en forma de medalla Conseguirás que todo el mundo quiera imitarte. De yo mismo fingiré estar del lado de tu causa No hay nada que un arma no consiga Los, los cambios los soy fendo de pistón, ¿eh? Entre los perrinchetas porras de antes y ahora dunzainas. Bueno, guay, ¿no? ¿Tos afito, goy? Sí. La Yo, yo. Aveas Corpus me fago y de class también, pues os resulta me, me va de Fergoy. Yo veas Corpus y esas collas que habría que escuchar más a bien porque.. Son muertos. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que. Y, y en los conciertos, yo me lo he pasado las pocas vegas que los he visto. Os... Yo me voy a meter purista y voy a decir que. al principio a escuchar los primeros álbums y tal porque no sé, yo como muy... O primer disco yo era a mi yo Han tenido evolución también Soy un loller. Sí, que a lo mejor los tags discos a yo tampoco no son los que más me coquen Yo es que como nomás he sentido cantas pues así una, una mica de... O sea, quiero decir, no hay una colla que haya seguido Joder, me acuerdo los discos que escuchaba yo cuando yo era choven. listos que te los vas y, y todas las cantas sí. eran buenas sin sí, ahí ¿sí? si sí es ayer ¿no? uve de maitins uve de maitins tenemos menores aquí en la, en la radio a ver Ascorpus sí que la chen critica muy que claro eh, como que han pegado y se blinco desde que un ruido propaganda con los chicos del maíz y que antes eran pues más Sonyu, pues sucio y tal más Pues más punkarra, más, más hardcore, y ahora pues como que ya son más tirando a, a lo comercial y todo esto. Ah, bueno, hombre, y... Riot, es propaganda comercial. <risa> Pendedas tendencias, claro, de, de cada uno. Sí, a, a la fin que llegue comercial, que cuite muy tachén, ¿no? yo que lo de yo por ejemplo claro yo en los hardcore que no me va a guaire, pues pues yo agradecí a pro que, que Riot propaganda ya lo petase mucho más que no había Scorpus no pero bueno los discos viejos me de la de a más guay, a ¿no? Scorpus el Mars o Cantaire también va como una mena más de, de rapear que que dim sí decían que feban rapcore sí oh, Ayer rap. me feba muy tismo las, hoy. las putas etiquetas madre mía unas letras muy buenas recordamos o hashtag ¿Eh? Puta, putas etiqueticas comentaba aquí con o con vida un secreto que vea por aquí de Zaga con esto que comentabas antes David el anticapitalismo sí. y estas polémicas una frase de los chicos del maíz que dicen que él son anticapitalistas pero no monjes con votos de pobreza toma ya la diso para que reflexionéis me la no Debate, debate, debate que tenemos aquí, que además yo creo que ya, sal, ya salió en el programa de Tierra de Barrenado sobre rock, en, bueno, la, sobre la música en Aragón, y en Aragones pues también se charla mucho de eso, ¿no?, de, de treballar de baldes, de cobrar mucho, de los galitos de venga va, fenos un concertico de baldes y, y todo eso, ¿no? Bueno, bueno, convidado sí que me decía también que esta frase y en un contexto muy muy concreto de un beef que tienen con un no sé si decirle rapero cómo clamarlo. Okay. Un beef y como un, un pique que tiene un chuletón, ¿no? Sí. ¿Y oye porque no has escuchado ahora charrante los programas. programas? ¿Cuántos te te beefs con con ¿No? vergüenza ajena? Eso. <risa> <risa> un saludo para el de aquí que no nos escucharán. Vergüeña llena. Bueno, pues ya bueno, se, se aprendido lo que es un beef. O beef, venga. Y... No, y eso, Y una frase que... Bueno, y una canta entera que hay un beef contra un, un mesache con el que tienen un pique y se van lanzando, pues, piques en cantas. Como pullitas, ¿no? Sí, y una cosa de do hip-hop. Mola. Tú más una rama gorda y cosas distas que, que se dicen. Hombre. Ah, vale, vale, vale. yo como una jota de picadillo pero en no los hip hop Me hemos traído garra jota he ¿eh? cargado en la madre ni a Chu ha se han hecho el bien tampoco para eh. la jotas de picadillo a la va a apoyar los es barcelos que se nos está sí. la flama no, no, versión a versión a tú Ahora voy Bueno pues yo decidas Rubén cuando Principiabas que hizo que había muchas vegadas que sientes una canta y pues paras cuenta de o, o paras cuenta o te enteras o lo que sea de que hay una versión ¿no? a yo a yo me paso con Insta eh, que bueno ya va a decir la ye, ye 5446 four de fifty four forty de o grandismo Fermín Mugruza que ye, por ahora lo único la única sola persona que repite en en Otemazos Uno salió que lo trajo David con, con Blacky Belcha. Belcha o reídas versiones y sí reídas versiones bueno ¡pua! de de versiones vía como para un programa a ver, <risa> a... <risa> todos los discos de corta tú ¿no? lo, lo, lo deis aquí que vía como para un programa eh, de Versions <risa> spoiler spo spoiler bueno Pues, pues eso, pues que, que yo descubrí Bueno, esta canta, pues eso, pues la descubrí En un discazo de Brigadista Que hay todo, todo un discazo Que ya, el primero que tenía yo de, de Muguruza Y, y muy todo, pero muy todo tiempo de pues Me enteré de que de que ya era una versión Entre las cosas Porque la iba sintiendo por, por muchos conciertos no Pues que las feban a atrás Y digo, pues Pues hostia, cuánta hecha en versión a Muguruza, ¿no? Y, no. <risa> y ya de me enteré que, que no, que ya, era, que ya era una versión de Toots and the Mitals Que tampoco no los conoces va de caja cuatro días ¿no? Y que. Ya, pues que le va a hacer. Pues he, he descubierto, ojo, esto, esto, esto sí que ha sido un descubierto de un, un descubrimiento de verano, ¿eh? porque hostia, qué collaza. Y, y bueno, pues que esta canta, la de 5446, es o, o, lleva un hombre que, que le va a bailar en, en Agarchola, porque le engarcholaron o Cantaire de Ista, por posesión de, de maruja, de marihuana. Y y, yo, y pues fació la, la cantaísta Pues eso, pues con lo suyo con lo suyo número de, de preso Y que antimas pues eso pues esté alparceando una miqueta en, en la web y tienen un video de una de una vegada pues que la, que la fació en directo Que, que duraba la, o video 10 minutos porque yo distas Que se meten, pues como en un capítulo de estos Los Simpsons, que a Lisa le dan una botella porque se le estrica ya el saxofón, ¿no? pues, pues lo mismo, se meten con estos ritmos ahí de reggae que te fan durar una canta que dura tres minutos, pues te, te fan que, que endure 10 ¿no? Y ye, muy, muy recomendable la versión original. Y hoy soy yo todo un descubrimiento, otra cosa que de agradecer a este programa, pues que me ha feito descubrir a, a Tootsam the Mightals. Y que además pues tienen muchísimas más mascollas. Tú, David, que, que me que me carrañas por no conocéis los. más deis ahora, <risa> más piedades prevenido. A todos nos ha pasado eso que dices tú, de escuchar una canta y pensar que ya la original y y bueno a la fin descubrir cuál la cuál lleva. ¿no? El Hotel California, ¿no? Cuántas versiones vía disa disa canta. pieza de versión de los Gypsy Kings. Sí, sí, yo, yo me pensaba que esa era la, la original siempre. No jodas, sí. Hostias. Pues pues eso, pues pues vinan muchas y y es muy tás, muy ta recomendable, Pues irte a la, a la original, ¿no? Ahora que vi a Internet internet se oye de buen trobar pero cuando yo nací no hice... <risa> eh a ir a la a la espasa, <risa> a <clarito. risa> Yo sí que es verdad. Que por un regular, las versiones. Cuando pues, después la, la original, la versión ya no me fa tanto hoy como no la. Oh, a vegadas, eh. A vegadas la versión, a mí la, la original. Pero sí que es verdad que pues vine a ver una plastique, sí que dices, hostia, la versión. El Guns of Brixton. Las versiones que han feito Isaacantala, a la lloran a la original 500 vegadas. Me que mola que feba Mayakan. Tuetal. Bueno, bueno, lo que hay de aquí. Temazo, temazo. Bueno, pues venga, metemos la de en Muruza y de pues velleremos, debatimos sobre si son millos las originales, las versiones u qué. Zaya sucede, zaya sucede, zaya sucede and then uh, you see guys talking? Pues no sé, a cada, a cada uno le más guay una u otra, pero yo la verdad aquí está esta versión me encanta y llegan que Antimas, pues si yo pues, como la descubrí tan jovené pues, pues me trae también muchas, muchas remeranzas, ¿no? De las bolinas que me feaba yo en esas envueltas y lo chavene que <risa> era y lo atlético que, que iba yo por ahí por el rollo bailando cosas guays. ¿También bailarías Monkey manu que qué, de listos? Total. De Muguruza no, pero... De, de los de, no, de los tuts. Atracanta, atra que casi no la han versionado. Claro. <risa> la de Monkey eh. Man. Yo, de feito, las cuité en, en las fiestas de Donosti de fa dos o tres años. Las cuité en directo tres vegadas de tres collas diferentes en la misma no Coleo. <risa> Brutal. Una de ellas, Macaco, que... Jodo, vaya chambrío. <risa> Soy muy to fan de eso, tío, de que vaya hasta un concierto y todas las collas dañan la misma cantada. Sí, sí, esto fue... maravilloso, se dice coordinación. maravilloso. <risa> bueno pues pues yo estoy estoy pincho monkey man por ejemplo llevo un dos ejemplos que no a mi la versión original la pero por dices. ejemplo <risa> macaco no a <amillora> cosa <risa> en esta vida un saludo para macaco hola macaco eh, pero por ejemplo de Specials y una colla desca de achutón de, de que se de? dice de ska de segunda ola oh. oli, oli. <risa> eh, que por ejemplo en directo y se canta tienen un disco en directo y y la cantan y y has como se tornado revés Topabellón, pabellón carpa sala and sigan que leyes fenómeno Que me, que me he picado de y me estoy rascando, ah, vale, vale. de cantando villancicos, Ya ensayando ya. Pues bueno la o, o, o debate sobre si son millos las versiones u, u no. Pues yo creo lo lo disamos, no. Sí. Yo cuento que había de todo, lo de dicibanos. Depende aquí las versiones, si macaco caco <risa> no, no va a estar millón <risa> Y una versión de Macaco... Hombre, Yo cu pero, cuento que nos ha a la boca, se cara. ¿eh? A ver, depende cuál sea la original, ¿no? Claro. <risa> si la original... Sí. La to, to puede estar peor que Macaco, ¿eh? No, no. Sí. Bueno, Macaco versionando a... a Joaquín, macaco. Joaquín Carbonell. No. ¡Qué, ¡Qué bonita! Pequeña, la, peseta. ¡La peseta! ¡La peseta! ¡Guay, guay, guay! la peseta! Con esas vo vocecitas que me... Sí, pues, pues en este concierto que se mete a improvisar, bueno, eso sí que es tío Vergüeña llena, que decías tú antes, eso, eso sí que yo era vergüeña llena. Madre mía. Como él en sí. <risa> <risa> Joder. Joder. tiene Los homos de Isonda Macaco aquí, bien, bien. Bueno, Macaco no va a actuar en la Tierra de Barrenos Fest, pero... Pero eso, pero quedará continuar, ¿no? Eh... Puto natural, ¿eh? os recordamos con el hashtag Radio que podéis votar a la mejor versión que hemos meso eh, Fermín Moroza 5446 eh, hemos meso también a la camper interior de Smoking Souls versionando a, a Feli Ventura y Tommy Gun de Avias Corpus versionando a The Clash y mira, mira cómo sonaron estos Sandemittals Oh, la verdad es que es una epistón, ¿eh? de Sí, que, Claro sí. Los Sonius Es que Primichenios Podríamos decir Ya de que de esto Ya Tranquilidad Pero Guayo guayo Debe, Y muy calo Te lle metiendo Te lle metiendo ya en, en tono Y filando con esto Que estoy diciendo Oh yeah. De meter en tono Te os voy a presentar A <risa> chan, chan. <risa> A tercera categoría traemos una categoría <risa> más perro <risa> eh, que podríamos decirle eh, la categoría motivadera, ¿no? la canta motivadera y esa canta que pues que nos hemos meso todas eh, para meternos a tono para pues antes de una borina antes de irnos de borina eh, cuando tenemos un día malo y queremos alegrarnos o cuerpo ¿O qué misión? Pues eso. Y se ha cantado, pues que te torna... ¿Barrenao? Torna barrenao. <ríe> oh, yeah. Y falta de cuñados. <ríe> <ríe> y pues eso. Yo te os voy a traer... A... Uh... El Duende Eléctrico Oh yeah <risa> este, este sí que no tengo ni puñetera ¿de Continuando con la mía colección de frikis Con oisius en ah, escuteradas Ay Dios, qué miedo Pues <risa> te os traigo a un frikazo Que bueno, le íbamos a meter aquí en audio Pero Yepa Bellelo en Youtube eh, A suyas O suyos shows, podríamos decir ¿Lo has visto en directo? Lo he visto en directo en Madrid ¿Eh? Y bueno, Yeps pues, Los <risa> <pues>, <risa> Alcordaz de Goyo Ramos Sí, eh, que no, pues, pues esto, ye, pareísiu. Pero este lo peor, ye, que al tubo canta bien. No voy a decir que canta bien de todo, pero sí que, ye, verdad que... Que a lo menos, pues, coordina, y tal, la, las parolas. Ye, también do gremio de apañar televisiones de tubo. Este no, este, ye, más do, de furtar, porque anti-más, De furtar pages. ¿Furtar <risa> es que es que es que Este, tío, en los suyos conciertos, eh... ...va presentando como... ...no más... ...Yel... ...o Showman, eh, ...va presentando pues... sus suyos <risa> instrumentos... ...eh... <risa> ...esto que estaba ...jajaja... ...tú... Va llorando conforme vas charlando... <risa> <risa> Plega, <risa> ...plegas... en la sala... ...y lo que veis es... Ye, ...una bici... ...una distas ...plegables... ...do año catapún... Eh, ...feita con un soporte... así con fierros... ...y... Sol, ...mal soldados... ...y demás... ...y te va diciendo... ...pues este yo mío micro... ...jaja... <risa> ...yere... Ye furtado <risa> Y esta mesa la furté de no sé on Y tal Y bueno, pues yo un personaje Que Él se describe como que no sabe cantar Que no sabe tañer a guitarra Y esto lo mete todo en la suya biografía En, en la suya web Porque tiene un dominio y todo ¿Qué te Bien sí, sí. Ni batería Y diz que tañe la trompeta Pero lo que ve Diz, diz que Diz que Pero lo que verdad está cómo se dice esto de estas cantas de Cádiz, como de las chirigotas. y ese instrumento que fan servir, como la se turuta, dice. la turuta. Pues eso ah, Ye sí. a suya trompeta. Bien, vale. Correcto. Eh, y bueno, lo más importante que meten a suya bio en la suya web yé que todos los va a sentar a casa de Sumai. <risa> como, como buen filho. Y este yo Oliver? Pero y, y he comprobado que siga verdad. Pues yo no lo he comprobado. Yo sí que sé que estoy charrando con él y me dio una fuella para firmar eh, que me te va porque en lo suyo lugar no le deis santañera en las fiestas. De como mosico de Asterisio Elix. Y, y a Macaco seguro que sí. Pues te aseguras que sí. Ningún oye profeta en suya tierra. O Gaitero de lugar, o toca lo mismo o toca mal. Tiene mazada. y medio para fi pa pa firmar la folla y pro que si sí, la firme pa si que... es, ¿no? y... sí, sí, de, sí, de sí. vez que señagas te furto la cartera <risas> pero de venderme un disco y no se lo merqué pero a venir en vegada que lo veiga le mercaré los tres discos que tiene tres sí que anti más se dice me estoy forrando con la música volumen uno me estoy forrando con la música volumen dos me estoy forrando con la música volumen tres <risas> Pa' que el impuesto de a ver el corpus Y esa, y, esa, y esa mesa furtada de, de Belvar, pues parece estar que también tiene una grabadera. Una grabadora y y se graba los discos pues en, en directo, Que Misión. <risa> bueno, y este personaje, primer de todo, eh, tañe la guitarra con las mans. <risa> Podría tañerla con los pies, pero se estima más que no. Porque con los pies, ye dando pedales. Porque ye de encima de la bicicleta y de vez. Tiene unas baquetas eh, atadas en los chenullos que con que fa o ritmo de caixa el platillo, ¿vale? Bueno. La canta se dice el pedales, <risa> porque fa pedales de vez. Claro, claro. Esta canta en directo porque no tiene discos de estudio <risa> <risa> y gozan de que achustale para, para vueltas ciclistas y tal. Pero, igual a anda chustale y los meten, pues. esta canta, por ejemplo, la íbamos a escuitar de cuando estió en, en el soplao. Sí, que se supone que, que ¿no? lleve, una, lleve una pullada de bicis y tal, yo no entiendo de esto. Y bueno, pues. Dale, si llegue, esto lleva para escuitarlo. <risa> no sé. Si nos ¿sí? irá escuitando belun de pedalea o de la ciclería. Saludos Ya saben Hay <risa> convidar Para estos pilas Y para el terreno de barrenos Fest y... y pues De estas collas O sea De estos frikis Que, que me trabo yo En esas escuteradas Ya sabéis que soy Pues fan De las Vespas Y Lambretas Y, y de, de Todo lo que siga viejo Y tenga ruedas Y motor Y claro Pues con de, de achustar Ahí está Ahí está el Chemi. Bien Eh, a yo, mientras ha hecho usted A, a esta en el esto Hipercorrecto Yo vengo aquí a Dastorlo De conocer Gracias, como siempre, espero que puye Bueno, no sé si se puede puyar un nivel de Goyo Ramos vamos a comprobarlo Difícil Y a ver, a ver cómo va ¿Y se duende eléctrico no, Apuestas ahí a corralo, Con el Pedales <risa> God. Cheers! Cuando estuve en Venecia visitando los canales, alquilé una barquita de pedales, de pedales. Todos son profesionales, cada uno con su equipo, pero todos a pedales en el mundo del deporte somos algo especiales. El equipo es muy duro y hay que dar muchos pedales. llegado este ritmo jamaicano bueno muy mal muy a mí, mal a mí más has dejado. muy a mi pesar sonaba bien verdad sonaba bien me recuerda a un amicaleño eh? sí sonaba yo qué sé bien pues y era pensando porque este tiene muchísimas versiones pero claro eh, grabadas pues estoy que los suyos discos que no le he mercado claro ahora pues claro eh, Y era pensando si meterlo en, en versión, en motivadera Y digo, bueno, motivadera, pues como casi siempre Las cantas motivaderas me las meto para pa ir de pedales Y no en bicicleta <risa> eh, Te metes esta canta antes de, de, de salir de, de Pues de vegada sí, la verdad <risa> Bueno Y este y yo, Livel El pedales, el, <risa> el pedales Ay yo, yo me ha encantado, ¿eh? Yo me, me has fascinado. Yo creo que a este caltra y también a... Sí, sí, a dúo con Goyo. más no pagarle VH, ¿no? Porque viene... A pedales. A pedales. <risa> Como después está escuitar en, en Zagueras de la Canta, eh, ha dicho huevos Álvarez, los más frescos, del culo a la boca. <risa> <risa> y pues doctor... No, no, no me ha no no aturado ni bueno, pues esa frase. Ya no escuitarás es cuando... Cuando escuite la grabación. Sí, sí. ¿Y Doctor Cogollo. Ah, eso era, pues, no lo he yo. Pues ya sabes que... Bueno, Doctor Cogollo pues yo una, una tienda de semillas y sí, sí, un sí. grow shop que dicen ahora. Para fernalia fumeta. Me, me, me han charrado, sí. Y, <risa> y, y claro, pues ya sabes que la chusta... Claro. O sea, este Faba fa mete falcas publicitarias. Sí, el... sí, siempre. Con... Bien. Pues nosotros, pues en Madrid y tal y claro, pues no... No aturaba tampoco de hacer de publicidad de que Iba iba chustado, pues al club de scooters de, de Madrid. Yo me lo imagino con Omayot, ciclista, con los parches como los de Fórmula 1. <risa> <risa> vale, pero pero de Doctor Cogollo. Patrocinador, y sí. de Ludaco, y de los huevos Álvarez. De... <risa> pues mirate que me he visto pegadas este vídeo y que no, no he parado cuenta de cómo va vestir. <risa> si, siempre flipo con, con la batería. ¿Cómo no a vestido? Porque con lo que tosedito de las baquetas de... Con la izquierda fa o platillo y con la derecha fa la caixa y va haciendo los pedales y claro, de todo rato igual. no sé Chico, chico, yo, yo me, me quedo sin sacar una la pocha con estas collas que nos trayes. ¿eh? De <ríe> verdad. Muy, muy gran, el duende eléctrico y el pedales. Gracias. gracias. Superior. <ríe> bueno, pues... Sí Joder, que ahora Ahora como de banto esto, esto. Ahora ya Más ganó por goleada Bueno, aquí remata El programa de web Aquí, sí, sí Llevo el programa más curto De la temporada Mete macaco ¡Ja, <risa> No, no, no, no, por dios Antimar, creo que nos van fuera de Radio Topos Y metemos Macaco, no jodas A Carlos Goñi No, pues Macaco yo creo que ha sonado eh, En Bel en Tierra de Barrenos Porque sí que, joder, yo sí que había Canta que me fago Y de, de, las, de los discos de, de Fajaños A, a José Luis Pedales <ríe> <ríe> oh, Forzado, forzado <ríe> <ríe> Y furtado Antimax <ríe> Bueno Eh, pues yo decía antes y muy ver cómo lo fa, a ver, a ver. A ver. <risas> ¿De qué, de qué, de verdad, esto no me hacéis dejaba... <risas> a qué que es, cómo se me mira. Eh, bueno, pues eso, pues decía antes Rubén que que le va costado a costar a saberlo, lo de lo de la canta Matacuñaos. y ya yo me ha costado a la, la motivadera la verdad y que está me ha costado mucho no porque no tenga tantas motivaderas sino por todo lo contrario porque y que tengo un, un fascal pues esta misma que llevo sonando la verdad y que me, me mola pro la leña al fuego de vendetta pero muy más atrás pues no pues pues ya era pensando por ejemplo en, en la flama de Urimpa. bueno y que de orinpas me motiva tú pero pero eso pero la flama yo me acuerdo de, de sentir la vuelta y vuelta y, y cien mil vegadas y tal Y como por un regular, pues no traigo aquí cosas poperas, porque pues, pues voy más por cosas que me fan, más voy, ¿no? Que pop, la verdad, pues sí que me fan hoy, pues collas muy, muy puntuales. Pues a la fin me he tirado por, por los toros en la Wii de Love of Lesbian, que no sé si, si soy el único en, en la sala ahora mismo que le fan hoy esta colla. No, para este nos dice convidado sorpresa que sí que le mola los, los lesbios. ¿no? Convidado hipster sorpresa. Convidado hipster sorpresa. A ver si se acerca a Omicron, no, hombre, que has todo tímido. es mentira, que no... Que, como si no has estado nunca en la radio. Que, yo, yo conozco jet lag. Bueno, pues eso. Pues hay una colla que me fa muy Togoy, pues yo... Todos le vamos un, un popero, un popera a, a intro... Y, y la verdad ya es que ahí está, pues yo creo que Antimax es, si no es tío la primera canta que descubrí de, de Love of Lesbian, pues es tío de, de las primes y, y también pues es tío de esas cantas, pues eso, pues que la, te la metes una atra y una travegada y tal, que te da un subidón que Antimas y esto lo famoso muito, Love of Lesbian, lo de, lo de los increchendos estos de principiar una canta con el pum pa pum pa y rematar ahí eh, con los cien mil instrumentos y subidón y. Una sinfónica y bueno Morinaza ¿no? y Antimas, y tiene un directo brutal. Así, más que eso pues, de de el duende eléctrico <risa> con el pedales <risa> los toros en la Wii de, de la Pau Lesbian. Así y bueno, cambiando un poco el de tema, esto, ¿no? en qué radio fórmulas cuitas esto, pues nomás en Radio Topo. Así que todos en la Wii, venga. <risa> Fantástico, Fantástico. Para, para, para, para, para. pues Pues eso, yo oí una de esas cantas que llega que ahora haciendo lo pariolo aquí en, en la cabina y y que y las típicas cascuitas en el auto, ¿no? y te metes a, a bailar y tal, y, y satura un otro, eh, no sé por un rollo, y te veía fendolo pariolo, ¿no? Os <risa> mandado han dado ganas de mercarme unas gafas de pasta unas lunetas de pasta <risa> y, y una camisa franela. Bueno, pues pues la verdad <risa> La verdad es que en más de fue una música tan maja, pues yo tenía la, la suerte de poder los cuando estuvieron aquí en, en Sariñé, en el Rural Tour, y Chen muy maja, muy, muy simpáticos y tal, y, y yo antiparte parte también pues de, bueno, otras cosas que me, que me fan muy togo mucho de ellos, pues son la, las letras que las escribió antibalmes las escribió Cantaire, Que, que pa' yo, oye, figura de tío de, de cómo escribe Y no nomás las, las letras Sino también los libros de Porque tiene el par de libros publicados Yo me estoy leyendo la, la doble vida de las fadas Y, y ye, una, ye una maravilla El tío escribe que, que yo una pasada Y también tiene otro libro Que, que yo sepa publicado que, que no sé qué tal yo Pero que el tí título, la verdad es que me trucó muy La primera vegada que lo vi ye, que lo vi en la, en la botiga esta que vi en las armas En el arma de ilustrado Eh, que se titulaba porque me porque me compraste un un cualquiera que si era hijo único <risa> que el ya pues dices bueno pues pues a lo menos ¿Por, porque teneba amigos eh, no claro mira tornamos a Stranger Things hombre <risa> sí mira ya era pensando pero no lo quería decir Ah, Stranger Things la serie de verano Dona, Eurostar y Vox <risa> serie estivera brutal Eh, bueno, iso, y y lo of Legend, pues que, que mola, que me mola mucho, mismo a la chen que no le fai hoy y lo, lo pop, pues yo todos recomiendo que lo sintas, hombre, no tengas perjuicios y todas esas cosas. Yo les voy a dar una oportunidad. Bien. La converso. Te lo chulo. <risa> pues bueno, ¿qué continua? Yo. Con la con la canta ganadera de esta categoría. Ya me iremos Porque lo del pedale Todos en la web podés decir lo que queráis Pero Fantástico. el pedale es Huevos, Álvarez A ver, yo te os traigo Una colla que es Ruiz Games con la canta This is letting go Ruiz Games, no confundir con Ruiz Games de Matching, ¿vale? Son dos cantas diferentes Que yo creo lleva, que yo era una colla <ríe> en tributo No, no, no <ríe> Son una colla de, de Chicago que nació en 1999 y que fan hardcore melódico. Mañana. Eh, el año pasado me fue de propio Tabiluado a verlos en concierto. Y era una colla que me fue yo muy todo hoy. Y decitos es que después de verlos en concierto, pues sin duda me quedo con los discos. <risa> <risa> oh, joder, qué chasco, ¿no? Sí, muy mal. Esto nos sobre una puerta que a lo mejor, si fuemos un sinfonólico 3 podemos hacer una categoría que siga collas favoritas, diga que, que los belles en directo. Perdón, perdón. Cuán faigamos. Vinabra, ayora llorar perfecto. Pues una categoría de collas favoritas, diga que, que los veyes en directo. Porque a yo me fascion, muitismo, burro falso. Bueno, y una canta muy topotén. Ya escucharé los riffs de guitarra y encara que la letra la acompañe. No la entiendo, Guaire, pero bueno, viene a decir cómo deis a marchar a Belun y tal. Pues hay una canta que... No hay una canta que yo falla a servir para motivarme para salir de fiesta o tal, pero bueno, hay una canta que sí que te, te mete las pilas. Así nas que deis a la marchar. Sí, pues venga, vamos con, con Rise Against. This is Letting Go. Pues qué pena, ¿no? Que sonasen tan mal. Bueno, nos quedan los discos. Yo me quedo con que ya los he visto una vez en directo y los discos los puedo escuchar a diario y es realmente con lo que me quedo. Cuando llega Choven, pues el hardcore melódico este, era la música tradicional de aquí de Zaragoza. Tenemos <risa> esta, esta oleada, ¿no? De, de ¿Para bellas horas o <risa> de collas hardcoretas, ¿no? Ten tenemos aquí un boom de collas. pues los monaguillos, el corazón del sapo, Nevergood y tantísimas collas. Oh Nevergood. Así si tos fago y esta música pues esta colla tiene cantas como estas, Humillos to la recomiendo. Como anécdota decir que todos los integrantes de la colla son veganos y fuera de uno todos son anti más strange age. Tiene ya. Igual igual, se me ocurre que viachen de que de que no sabe que es lo del de, de strange age. stretch H, igual, igual también mira Chen que es Tierra de Barrenos que no sabe lo que yo un vegano no, bueno, pero bueno un vegano y una persona que, que, que, la Wikipedia. que no consume productos de origen animal cual siquiera que siga el animal incluyus las abellas la, bueno, la, la miel en concreto ni, ni atún no. <risa> y un... unas gambas tampoco vaya Y un straight age, y una, una traza de vida también, aunque una persona pues anti más de estar vegana, son pues, pues refusan todas las trazas de drogas, y es decir, tabaco, alcohol, y también tienen una traza especial de Bellero, las relaciones interpersonales, ¿no? Las... ¿Y el atún tampoco? Tampoco. <risa> <risa> o sea, que, que estos de Reis también podrían ir en la matacuñaos, ¿no? Porque, sí, son... porque estoy en matacuñaos total, mm. ¿no? Sí, pero de les patrocina Vans, que hay una multinacional también, ¿no? ¿De qué? Vans, de zapatillas. Ah, ah, vale, vale. Porque tienen una, línea no sé. tienen una línea vegana que yo la que les. No sé. Ah. Sí. Wikipedia. ¿Y? Matan focas por un costado, ¿sabes? Y de impuestos para una línea vegana de, de calcero. <risa> Lo que estoy aprendiendo. <risa> bueno, que Risen es una colla muy famosa a nivel mundial. Uy, la primera, bien, bien, bien, la bien, primera bien. que suena, ¿eh? Sí, sí, ¿seguro? No sé. Hombre, porque, claro, como estamos metiendo tanta música, pues no sé. No la primera que calle, pero sí. La primera, la <ríe> que, sí, la primera que suena. Que Scooter y copón. Ah, yo la verdad es que me ha mucho muy hoy, ¿eh? La canta hostia, que... Pues tienen muy tismas de, de este estilo, bueno, todas, y el estilo sí, sí. de ellos. Sí, que ya era motivadera, sí. Vámonos, eh, vámonos. Tenía las mías dudas, ¿eh? Porque... También estoy escuchando una colla que conocía gracias a Guindilla que estuvo en ¿no? el primer Lindy, pro saludos. programas sinfonólicos, ¡Holy! que se dice pendulum, una colla australiana de música a la fin de electrónica, pero bueno a la fin dice bueno Rish against Pues mola, mola, yo creo que ha estado buena elección sí. ya sabéis, toda la chen que siga escuchando esto, pues hashtag eh, TDB Radio Eh, y voy, pues decid cuál tos feito más hoy Si sí, This is Letting Go, The Rise Against, que eh, la acabamos de sentir, el pedal el plano <risa> eléctrico, temazo, yo creo que aquí, jeto. Aquí nos ganó. Aquí nos lo ganó por la mano. Utoros en la Wii The Love of Lesbian. Ya espero que venga a ver el popero, os entiendo esto, joder, que siempre, no sé... Efectosistas listas buenas, efectosistas pues, listas. Yo, Din pues la verdad es que me, me truco con Chen que has escuchado este programa que hostia, pues, no, no más prueba tuve. Tú, ¿eh? ¿Tú tienes Spotify? Sí, creo que sí. ¿Por qué no fas una lista con todos los temazos estos? No, ya, ya en efecto, el luna. ¿sí? ¿eh? <risa> sí. No, sí, las tenés pensadas en ¿eh? tierra de barranados, barranado.blackspot.com. La verdad es que no es necesito guarda. Eh, creo que en una 1 en un tal seitan romana en Twitter metió un hashtag que ya era generación de vicio o veía cosas así nada. Siempre se charla de ese personaje y dice hashtag. Y que eh, la verdad es que hizo medio también un filón, eh, pa, pa charlar. Que y... Mighty más entretenido. Bueno. oferta <risa> también una generación atrio, eh. Sí, que, que sale... que es verdad que antes más cuando charré de la blog también hacía una, una playlist de, de Spotify estamos charrando en Aragones ¿eh? que no lo parezca y ya se me ha ido eh, playlist ah, de playlist. Spotify ah eso sí te, con, con el hashtag eh, TV Radio pues votad si te os ha molado más eh, Rise Against El Duende Eléctrico o Love of Lesbian os recuerdo que ya fue un ratico que no lo fue y que, que somos en Radio Top de FM de Zaragozana y y que en Vox Vea un botón ¿Y para más? donar exacto en Nibox ya ya sentiendo no que que caldona porque se nos ha la laviera y que si es falta de cuñaos escuita tierra de barrenaus joder qué poca chen. a ver si es falta de cuñaos escuita tierra de barrenaus ahora sí Bueno, pues eh, nos queda una Zaguer sección, ¿no? Una Zaguer categoría. Nos vaga. Hemos venido, hemos venido, hemos hablado, hemos hablado. Este este año sí, este año sí nos más hemos organizado perro. mejor. Ah, bueno, pues venga, pues más perro, más perro. Pues bueno, pues esta categoría Esta, esta la presentas tú también, que tú también la has pasado. La verdad. Venga, venga. Y está allí en la canta Estivera. Perro. Uh. Y estas cantas que siempre nos han feito fastidio de la cantado dobrano y tal, pues bueno, pues como aquí somos muy alternativos, pues digo, pues vamos a hacer eh, a nuestra propia tracklist de, de las cantas de verano, ¿no? Más alternativa que el pedales no, no puede estar. <risa> Hostia, claro. El pedales también yo una mica estibela, ¿no? Pues Las piscis son todo lo verano llegué, no. Claro, y era pensando en versión, eh, eh, estivera, motivadera El pedal es entre tiempo, <ríe> Porque llega de León Y oh. ese, ese concepto, perdona, pero somos una emisora zaragozana Ese, ese concepto aquí no... Ese concepto no se conoce no, no, en no. esta ciudad <ríe> Y bueno, pues eso eh, Yo te os propuso, pues eso eh, Saber que... Saber que... Ya lo diré Joder, pues, Ya somos espesicos, eh Yo siempre, ya lo sabéis <risa> Badaños, señor Badaños, la culpa ayer de la luz. Está cálmese aquí en el de estudio. Que bien es. que se hiere aquí en la fosco. Que no famita más. calor. antes no se puede esto, no? amortar. Y con la fredor que fa aquí en brano, pues ya aquí con principio a, o programa yo no, no toco garra botón, no voy a gastar que pete bella cosa. No sé, no sé si se puede amortar eso. No lo no sé, por si un caso no la muerte es cosa. No, no, no, no, <risa> te digo, no, no pienso tocar garra botón. <risa> Bueno, bueno, yo te os... ah, eso. Pues, eh, es a vuestra canta dobrano, a vuestra canta estivera vale. del estiu, vale, como lo queramos decir, sin que mueran gatos. <risa> <risa> eh, Nos fango y los gatos. Guiño, guiño. Pues eso. Eh, yo te os traigo un, ya lo diré, una colla que se dice escorzo y una colla de granada. Que la es, De banden de 1996. Ya te os he antes, que ya era clásico de todo, güey. ¿eh? Bella escuela. Y bueno, pues... Si está Chen, Estions, pues pionés en... En los ritmos mestizos y tal. Albert Rivera diría perra flauta. <risa> pero bueno, Canchiflo, can perdón. <risa> can, Canchiflo. Pues eso, eh, pionés en ritmos mestizos. En trayelos está da... tal estado y bueno pues la, la canta que que Slayer de Yels se dice pinta la pared eh, tiene esos ritmos de pues mestizo rollo cumbia Podríanos decir y demás me parece Estivera por estos ritmos pro que sí y anti eh, pues eh, narra muy tismo, rollo este de argüello andaluz Y critica muy muitismo eh, Lo de la historia de siempre De Andalucía Dos señoritos andaluces De os Que siempre pues son Mira, de fendoseo pre para, para poder minchar Porque claro, cobran miserias Y pues no sé Qué más ¿Qué os puedo decir Pues criticando toda esta injusticia Y demás, y con estos ritmos Pues me paréis una canta muy estivera y estoy que me estoy enrollando y que cual quieras pues alá. le puedes dar le doy Pues buena, buena, también. Sí, sí, sonaba a veránico. A veranico, veránico, de yeah. salón. Ay, que se remata ya. Y esta canta que soná ahora mismo, ya era eh, la que iba a trigar <risa> para pa esta categoría. Yo, yo no la he trigado porque también ya era demasiado evidente, ¿no? pero yo ni me la acordaba. No, pues está... Y más a de Salón un nada en el papel, nuestro objetivo que lleva verdad que había muchos que, que como dicen los isorray no para los choves si y estoy y isorray pues que, que lleva verdad que había muchos muy mita chen, muchas collas muchos músicos que, que buscan y se y se éxito joder mas, y se éxito estivero no pero pero cuento que no llega no llega la intención de los escorzo, no cuando cuando y este pinta la pared de fácil comprensión que trate un tema con interés social que hable del tiempo los almenos en flor de una experiencia estudiando religión o no de aquel novio bueno y como otra vegada más eh, Radio Cero Televisión 1. si Ville se si puede ser Ville lo, lo que lleve pasando en el estudio ahora mismo en fin Me era metiendo unas lunetas siempre en plan rapel dos revés oh yeah <risa> Bueno, pues decida que, que hizo que ¿Has visto futuro? Joder. He visto futuro, pasado Y, y a Macaco cantando bien o sea. Y a un vegano minchando atún No te digo más Bueno, ya ¿Visto Zaguerno. Bueno, bella cosa que decir de Escorzo que fa muy eh, A yo me fan Muy tismogoy Y que, y que continan vivos Y, y continúan estando... <risa> que, que, no, no <risa> que no lleve poco Que no lleve poco después pues da, da selección que te os he Y poquito más No, con que continuan mismos Pues eso, que continúan Fendo pues, <risa> conciertos y tal eh, Han Hombre, estado... Si, si principiaron en 96, has dicho vale. En París, pues estos ya... Los 30 ya no los fans ¿no? Sí que las bellas glorias Dicen que antes Y eran muitismo Más trañeros Sí, trañeros pero... podría decir, ¿no? y, y tal Pero esto ya lo de siempre No, oye, que estos antes molaban Y que se han visto La próstata robótica Ya no <risa> Hombre, pero, pero a ver Yo también yo, yo por ejemplo Yo soy muy muy fan De, de collas como recientes o, o Taco o, o mira, el Drogas Que lo vimos Fa poco en, en Andorra Pero él Eh, <risa> no mercando tabaco sino <risa> no pues pues hostia el, el drogas que tiene ¿qué años tiene el drogas no sé mil o ¿no? sí como Goyo Ramos a, a Prox pues pues sí so, y hostia un directazo de de pistón o sea impresionante yendo de las antiguas de barricada de las nuevas suyas La coya buenísima, bueno, o batería, creo yo, cantaire de, de coma, que era brutal la batería que le daba. A yo me, me fació muchísimo hoy Y, joder, me, son estas collas que, que bellas, que, que coño, que ya pues eso pues que ya tienen una edad, pero, pero que continúan haciendo una, una música y unos directos brutales. No sé si llevo caso de Escorzo, ¿eh? No los he visto en la mía vida. Yo en directo, en directo tampoco. Ah. Y tengo ganas, ¿eh? Pero no tengo la posibilidad. Yo opino... <risa> Opina Que cuando la Chen va tantísimos años ya O se dedica profesionalmente a, profesionalmente a la música No te puedes foter 30 años haciendo lo mismo ¿no? Pues has de evolucionar claro. una mica Pero tampoco no fal... A ver, quiero decir... Pues yo he de feito eso muchas vegadas y, y, y cuando evolucionas pues yo de dar Que había y que le fue yga goy, Y que no Pero no puedes mm. estar 30 años haciendo las mismas cantas Porque eso yo canso de todo <risa> Y A ver, los tiempos cambian, ¿no? Nuevas influencias. La verdad es que, que este, este. grupo sí que. Siempre han continuado una línea al tubaizo regular. Pero sí que en Bells Album pues han tirado más para igual, ritmos más latinos, o. Con latinos quiero decir pues. más específicos, ¿no? Por decirlo de Bella Traza. Que misión, pues les ha dado más salsones, más cumbieros, más. En lo Vaticano charra en latín. Así, ¿Ah, ¿De la Magdalena aragonés? No, por lo de Latino. Puf, <risa> qué espeso. Sí, sí. El chiste malo que fue ir en todos los programas. ¿Sí o qué? Sí. Y qué me has escuchado hueo sinfonoli Sinfonolicos 1? Y también lo y que, que no sé, que Sinfonolicos y la colla de WhatsApp. Que... Bueno, pues cómo se hizo programa. Sí, como no sé, de temazos, de Sí, sí, una cosa sinas. <risa> y que rata con Simon Olive la cheque las cuite la cheque las cuite bueno pues, pues ya sabes los nuestros secretos Los ¡Oh! mío sí, tenemos una colla WhatsApp una cosa muy original <risa> que no, no lo ha afecto nunca de ningún inspiración y Chisebron Chuse, lleva yeah. la foto de icono da <risa> aquí un abrazo a Chisebron hashtag TDB Radio Ton <risa> <risa> a y... te queremos ¿Voy yo o okay? qué? Eh, ah, sí, bien Venga, Canta Estivera Dica, web de my No sabía qué Canta iba a meter en yo, esta sección Yo defiendo con das quien fe. no saberlo. el Sabelo <risa> ¿Sí? <risa> sí, porque tengo dos aquí para... Bueno, la, para la F es, tío, descartada Vale Y era pues la, la otra pues, no. Sí Vale Antes de presentar a Canta yo me pregunto Verano Que yo verano verano yes tú Juan Callas. Pues desde el primer festival digo, ¿sabes no? Porque en esta muy noble, muy leal, muy heroica, muy benéfica, siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza, o concepto de verano y y a lo que a lo que se gosa a entender comúnmente. En esta muy noble, muy leal, muy heroica, muy benéfica, siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza no tenemos que dos estaciones, verano e invierno. Hombre, ...que corresponde con... Y autobuses y trenes... ...con los modos... <risa> ...y cercanías... <risa> mm, ...que corre... Y de, ...y de bici, ¿no? ...con Z... ...que corresponde con los modelo de H-binario... Fredor, <risa> ...fredor y calor... ...a no, las estaciones de bici... <risa> continua, continua... ...sí... Eh, ...en abril... ...nogará celebro suyos 25 años... Y Prou, una colla que yo cuento que a todos nos fa muy tismo hoy. <coughs> y que ha sonado bella vez para aquí para sí, que Sí, no. cuento que sí. Eh, fació una canta nueva, eh, nueva para este, pa este aniversario. Bien. Como abril para yo, ya eh, intro en lo que llegó verano zaragozano. esta canta va a sonar como canta Estivera. No sé si te os convence la explicación, pero creo que sonase Proud a palabras Yo solo tengo una pregunta, ¿siempre que se lleve rematando los programas te vas a meter a ¿no sinergia sentimental o.? Bueno, ya era cuestión de cambiar el orden de las categorías. Bueno, la verdad, sí que... Ah, yo me ha molado. Dame sí, sí, sí. Dame un abrazo. Oh. Oh. Espera, espera ya se va la cámara. <risa> pues hombre, a yo me ha convencido, eh, la, la explicación. A yo sí, me sí. convencido de todo. Yo, yo definiría lo verano Como lo que va entre Oviña y Opilar Pero, pero bueno, también lle... cuando yo, yo viña? Para el 1 de mayo No me cuadra A lo que sí me cuadra <risa> Llegó Alfa Calor aquí Y en Albacete no te cuento y... Pero si sí, a, a das la 5 de marzo Ya hay verano aquí Hombre, ya ves sí, pero por un regular Alfa fresque, ¿eh? O sabes años, hostia Debate Te debe, te debe radio <ríe> la 5 de marzo de ya verano o 23 de abril sí que ya verano siempre <ríe> me fa calor eh ya en abril 23 de abril ya me meto las chanclas y dos contra uno llave verano vale bueno eh y si no pues gastag TDB radio llave verano 23 de abril sí sí que sí <ríe> qué opina disto comida sorpresa comida sorpresa comida sorpresa lleverano siempre que tengas un pepino en la mano cada uno que que es licha sí, sí que caleva que charrase comida de sorpresa caleva que charrase joder la, más, la, la, de... pr la primera intervención en todo lo alto mi aportación <risa> <risa> <La> ya haya <risa> feita he de decir que se ha posado en lo suyo mismo puesto que Juan feva la hora charrante Uh, no pero ¿eh? mi, mi, mi puesto ya era itinerante íbamos da dando más pistas <risa> pues venga, vemos, eh, sentimos prau a luz las parolas y pues tornamos con más intervenciones de nuestro convidado no te es que esto promete A ay, qué recuerdicos, hay que hay Qué recuérdicos Que bien que nos lo pasemos. Que clarimetas, eh. Y qué pedazo de canta. Pues sí, total sí. Totalazo. Y pedazo de colla! Pues sí, sí, muy gran, muy gran, eh. Pues sí, no sé, no sé qué más decir yo. Y que esta canta me fa muy toe. Te podemos charlar más de, de los paraos. Ya... Motiva, motiva. Pues con, sí, es, me... con esta canta al principio hemos soberano. Y dale. <risa> Porque que lleverá, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te debe radio? No, no reitero. A mis palabras. Tengo la <una> dignidad. <risa> muy mal me parece, muy mal me parece. Somos todos deseando de, de sentir la, la tuya voz y, y que nos cuentes cosas. Habrá habrá puesto paraíso. ¡Bien! Sebastián. <risa> <risa> Bueno, bueno, y que tenemos aquí a, a toda la historia de la radio... Bueno, a toda, ¿no? Pero buena parte de la historia de la radio en Aragones recién. Que de impasse me carrañan la, las viejas glorias, ¿no? ¿no? yo ya lo sé, vamos. Tenemos la historia de a radio en Aragones de humor, dos mierques. <risa> <risa> no, que, que ahora te rebarren, no se los mierques, ¿eh? Anda. Escudia. Pues, y <risa> esto que eh, Una programa de humor también, ¿no? Claro. Porque si es farta de cuñaos... La escuita, tierra, tierra de cuñaus. Poca emoción. <risa> Porque si es falta de cuñados, ¡Más, más, ¡Más perro! tierra <risa> de Barnabas. Más perro. Ya no me acuerdo. Nada. Más perro. Comunistas. Ah, <risa> no bueno, pues, pues ya me toca yo, ¿no? Pa yo remato. Me cago en la mar. Tú rematas. Yo remato. Pues. Bueno, no sé si querés contar bella cosa más de Proud. No, ya maldito. que ya a lo mejor. Jike Proud. que Prauye es sinónimo de verano. Putas amas. <risa> Cómo nos vamos a faltar Plaus. Bueno, pues, pues yo voy con eh, la con la canta, canta estuviera aquí, puf, aquí también tenía dudas yo a Sabelas, ¿no? Porque porque eso, pues la primera vez se me ocurrió, fue, pues fue también con la de Opolo de Bombón de, de Iso ¿no? Y también tenía muy muchas atrás, pero llegué en yo creo que como como uno tiene un pasado ...y ha andado por las radios y tal... ...pues dando muy to mal... ...pues... ...pues, yo, pues ya EU metiendo... ...pues metí la del Bogavante... ...ya la metí en, en Fendorella, mi Parise... ...eh... ...me acuerdo que también que os torturé a a, lo, a... ...a la hora charrante... os torturé con 1984... ...de, de la fila flores azules... ...que os reté por Twitter a meterla... ...y creo que hasta estoy perdiendo a la mitad de la... ...de la audiencia... ...y sí, no la llevamos perdida ya... Bueno, pues eso ya. <risa> a, me, a, a ver, 1984 y una poperada, y de la fin las Flores Azules y tal, y, y probablemente la canción más chorra que, que tengan en toda la suya discografía, pero yo la verdad es que me, me fago hoy, ¿no? Y mismo una canta motivadora también que decíanos. Y la verdad es que tampoco no está guay original, ¿no? Pues me ayuda una canta que antes más promocionaba TV3 de, de Cataluña, pero que, que la verdad yo oye que este verano. Una de, la, de las cosas pues he principiado con, con el diluvi que, que los no sé las, con, sí, las conocían en, en la Pleque del Sports y entre de las collas que ya las conois que que son Pepe y marieta pero que pero que realmente pues tampoco nuevas no entigueres cantas, pues y está ahí tres o cuatro más y que, y que bueno, que me parecieron que, que tienen un directo espectacular en. En, pues eso pues en, en la plec que no concierto que podía vivir en la plec así que que hizo que, que, que me quedé tan impresionado con con este y digo pues bueno pues voy a a comparar esta canta que lleve muy buen rollera que yo en ti más creo que lleve muy muy de verano muy de muy de estilo y que de hecho se dice corre el estilo no y que ante más o video pues, pues yo también pues muy de, de eso pues de placha y de bailar y de fero o, o fato y de inventar furgonetas Categoría estivera y también podría estar festivalera. Esta cantada, cumple, ¿no? Sí, sí, sí, porque estos también van a todos los festivales, ¿no? Pues, pues eso yo los vi en la plec, pero bueno, pero, o sea, un en verano de, de festivals Y yo te os recomiendo, de verdad, que en cara que todos los discos, estos yo de, de revés que los Race Against, ¿no? Yo los discos de Pepe Timareta, la verdad, es que tampoco no me fan Guaire Goy, mm -hmm. tienen muchas cantadas que son una mica floixetas Pero pero hostia, el directo me dice dijo... <risa> divertidismo, con mucho to... con muchas cosas pues, pues de decirle a lo público, pues que fuese tal, que fuese cual, no muy mucho showman él, pues prefendo pues, muchas chorradetas, ¿no? Hace un striptease también muy, muy divertido y una cosa digna de Villere eh, no, no, no te os aburriréis. Otra cosa no sé, hombre, segunda otra convidada. Pues, pues eso, que, que otra cosa, mira, más testigo de, de lo bien que nos lo pasemos en, en Pepe y Marieta, ¿no? Que he bien divertido, me he fendido así con no con pulgar, con no dedo gordo. Pues eso, eh, corre el estío de Pepet y Marieta, si con esto no bailas y que no tenés alma ni, ni cosa que se le parezca, porque yo, pues eso, pues para bailar. Young, yo, you, you, yo, you, you, you, yo, yo, you, yo, yo, yo yo, you, you, you, you, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. scangai per tutta reus scampa corre l'estio che tota non caviu mi infal dice una scotto volen per la cantonada corre l'estio che tota tu caviu io solve ma tiné sa stenda munna arena corre l'estio e e steo mosca da tan perfetto tu tria i remena oio io oio oio io Les núvies van de blanc, los joves de ressaca. Correles diu que tota toca viu, la lleia creu gelats pa toda la Corre el diu que toda toca viu, i un sol vent matiner s'estend damunt l'arena. arena. Corre el e, e, e, u, mos queda tan per tu tria i remena. Wo yoyou, wo yoyou, wo yoyou yoyou yoyou, wo corre el estío que tota cucabeo, cañetes a la mar, rebel·les a la plaça. corre el estío que tota cucabeo, o nada este pasio, amor de madina, corre el estío que tota cucabeo, yo sal de madina, zastena mull arena And ¿Hemos bailado o no es bailado? Hemos bailado. Sí, sí, sí, sí. Total. He de decir que he trovado dos versiones en esta misma canta. ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? El, el pedal es. ¿sí? Explíquelo, explíquelo. El pedal es si y somos bailarines. Ah, no. No, que ahora pensando, pues Han messo la. La de Algarrotín y algarrotan ah, sí. de los Smash. Y pues la de Remena la Moreneta. Eso oye una canta tradicional catalana también. Joder, ¿eh? que tenemos una un pozo de sabiduría y una fue... eminencia y puede estar que vinaiga más, pero no, no hay plego ya. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? Ahora Belú me dirá no, lo de remena la moreneta no hay una canta tradicional, bueno, no, bueno, pues que le digan, na... que le digan a Macaco. Hashtag bueno, Hashtag, hashtag. TDB Radio eh... y Dona dinero a Box. Box <risa> Box Y, y bueno, pues ya no sé, bella cosa más de Pepe y Marieta bueno, eso esto yo creo que son una mica expertos en hacer cantas promocionales de, de movidas, ¿no? pues esta era de, del Steve de, de TV3 eh, en faceron una para la Plec de, de este año, que antes más salió esa de Green salían también la cosa sorda eh, aspencar eh, pues bueno, toda la la escena valenciana ¿no? de... Y, y, y cual más hay ah, para la vía catalana? También fácil hacerlo en una, pues eso pues muy, muy pincha, ¿no? Y, y ya te os digo, muy recomendable, os soy yo directo, muy divertido, muy, muy, muy estivero antes más. bien de estivo. Esta es la canción del verano. Tornamos a Stranger Things ¿Por qué? ¿Por el año? 1984, ¿no? No hay no no en no? ese... Bueno, George Orwell también, ¿no? George, total <ríe> <ríe> Bueno, pues eso La chen que nos sigas escuchando eh, Hashtag TDB Radio <risa> para votar ¿Cuál te os más voy. Si la de Escorzo pinta la pared Pepe y Marieta corre el estiu U Prau Con aludas parolas <risa> Aquí claro también votar en contra de Prado, escapo. ¿eh? <risa> <risa> hashtag, hashtag la mayor de Prado, vota entre las otras dos. <risa> <risa> entre Scorzo y, y Pepe y Marieta. Y no sé, pues ya estamos plegando Talafín, ¿no? Qué pena, qué pena. O oh, una trote mazos que se va, una <risa> trote mazos que se va, una otra temporada de tierra de barrenos que se que se remata. Tornaremos o mes venien Porque esto no, no atura con la tercera temporada A tope soy oye bueno? Creo que sí Hombre, yo espero que esto dure mucho Que veigan muchos temas Que emboliquemos a muy tachén como vosotros Que os doy do muchísimas gracias de, A tú, hombre, a tú De todos a embolicar a travegada. Ya llevas dos temporadas más que Stranger Things <ríe> Bueno, bueno, que la tercera no la he en cara A ver, es cuasi. así Y, y bueno, pues eh, íbamos a apoyar una miqueta a Esta cantada, bueno, no ¡Largo de aquí, rojo! <risa> vale, me voy. <risa> <risa> bueno, pues Opunisher ya apareció por, por Radio Topo y, y nos fue afuera ya. no. Nos dice que que más de dos horas de, de programa. Todos recordamos... Que entiendo Radio Topo, la 101.8 de FM na bota sin voz y en que te enterarás de las cosas que en veras te importan. Que tierra de barrenaos, llega a verse en Radio doblog do blog do mismo nombre, que levo 10 años dando mal en aragonés, que puedes escuchar los programas todos los miércoles de 6 a 8 y que puedes seguir el programa y o blog en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, en Flickr, la red social do futuro y en iVox. E Antimás en Evo, también puedes probar los podcast anteriores y darle apretar ahí el botón de donar que que aquí, güey, hemos feito un zancocho de con de las vidas <ríe> <de ríe> que para qué que bueno eh, muchísimas gracias por venir eh, Rubén, David a los, tú, convida galán. los convidados y las convidadas sorpresas decir sirve la cosa, convidados y convidadas sorpresas gracias, gracias a <ríe> Queremos, no, tío, no sé de si de bella no. cosa para rematar este sinfonólico, este temazos. Pues poco más, no sé. Es que muy motivas gracias a tú. Manca don Diablo. ¡Hostia! <risa> Yo no digo iso. Pues este, este, es el ¿qué, ¿Qué, cate diré? ¿Qué categoría es esta motivadera, 100% por <risa> ciento? <risa> ¡Hostia! Iso no tiene pregunta. lo he hecho una convicción eh, sí, esperamos, sí, sí, los días y es diciendo se me ha <risa> plena la boca lo que pasa que el pedales mierda udon diablo el pedales lo siento muy tismo por Miguel Bosé <risa> pero me queda con el, el pedales lo que sí y yo también muchas gracias Barrenao, que ya hay tradición que todos veranicos aquí pasemos unas horetas de calor con vieras y chistes malos. Así nas que si faz una tercera edición, pues nos vayamos en abril. Pues sí, yo. Decidió, hombre, la tra la grabemos para abril, ¿no? Pa no sé, no era, no no, no, no. calor Era, Llega... hombre, pero según estuve en abril ya. <risa> claro. <risa> bueno, pues sí, yo, pues Un gran un gran rato que hemos pasado Y, y, y bueno, como siempre Pues recordar todos Toda la chen que hemos ido sentiendo de, de música de fondo Obrín Paz, Auxili, El Son de la Chama La Goza Sorda, Vendetta, De Chusban Riot Propaganda, La Monkey van Prau, Huellas de Barro, De uskis De las Filas Flores Azules, Cea Mais Aseques, El Reno Renardo Pirritxe Taporroch, Iso y Los Cuatro de la Torre, Tuts and de Metals y Zong, que ya sonando ahora mismo. Y el de... don de Eléctrico. Y... Edito de fondo, edito <ríe> de fondo. Las otras ya las hemos anunciado, las pros. Recuerda que si ya es falta de cuñaos, ¡Ascuita, tierra de Barrenaus. ¡Ay, qué bien que ha salido esta vez! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Dios mío, qué poliu! Ya tienes una falca. Hoy sí, sí, es que ya. Eso, de eso ya encharraremos, que todos se demolican. <ríe> Bueno, y ya entra de Ciba, cuando hemos principiado lo, lo programa ya fue dos horas y pico. Que había un botón de donar en evox. <risa> ya pues se me hubieras olvidado. No, eh, bueno, sí, también había un botón de dólar en iBox e Pero que, que este verano, hasta un verano, de muchos descubrimientos musicales, entre otros, uno de una colla que tenía pendiente que me va pillado disco, fe, fe, va a saber qué tiempo, y en carácter lo ha y que Ibsen y Cravi, que son unos rapes de aquí de Zaragoza, que antes más meten Mellafras en Aragones, y que suenan también como esto. Bueno, nos vemos mes venén con la temporada nueva de Tierra de Barrenaos la tercera ya, Y, y bueno que va a muy muy bueno. con Crow de Ibsen y Crevi todos dejamos y nos despedimos. Ciclos y rachas, pendientes y baches Pisando las carchas, trasmochando en parques, en parques Sin hacer eco de los típicos alardes No fue la suerte lo que nos hizo grandes Fueron los hechos, las hostias y errores El tic-tac sonando, las luces perdiéndose No sé ni por qué estoy aquí jodiéndome Cuando esta mierda viene desde mucho antes Mi diamantes y me corté con. Cristales grises por toda mi piel Fui lo que quise, nunca me privé Tú no me hables de calle, la conozco bien, bien. Llevo tiempo sin soñar con el Edén ¿Eh? Sin escuchar su voz diciéndome ven. ven Llevo tiempo sin soñar, no sé por qué Muchos jamás salieron de la fase REM Dibujando en su piel mis tormentos Llevo tiempo corriendo contra el viento Escribiendo por quitarle peso a cada sinsentido Que nace aquí dentro Os vuelo hasta el miedo a lo lejos Intentando encajar en el juego ¿Qué esperáis de la música? Si no cuidáis ni una letra, esa mierda es tan tóxica Si la hice mía, la hice única Un tema, un axioma, no hay crema ni técnica No hay réplica exacta siquiera La K con la Y despeja el teorema Merece la pena Apostar por locura si realmente llenan mereció la pena apostar por nosotros y a nuestra manera El día menos esperado ha llegado Trabajo y sacrificio al fin se ha publicado Un proyector a altura de la herida que supura su pura Zaragoza Nadie está decepcionado Hacemos, callamos, crecemos, probamos Bien lejos de tipejos sin cultura Puntos de sutura para otorgar cura Y dar salud a quien nos haya escuchado Somos lo que ves, lo que opines nos la suda Hacemos lo que amamos, amamos lo que hacemos Sin duda, la voz muda, la piel es muda Buscan excusas tras habernos difamado Yo exiliado, me ha visto, olvidado De tanta palabra, sin significado Están equivocados, no somos solo dos Somos cada verso dicho por nuestra voz. Esta tira era, no es para cualquiera. Es dura para todos, pero no de igual manera. Igual sube que baja, que raja, el que urde. Un plan sin doble en la urbe. Quimera. La llama nos quema al de aquí y al de fuera. Como aquella bala que mató a quien fuera. Quien pueda coger el pájaro que vuela, lo adopte y se adapte a las noches en vela. Espera que el silencio sea el resto. porque escribo presto me callo si molesto si callo contesto si contesto no fallo a punto y encesto por esto solo por esto me siento pleno si planeo en este plano con un plan maestro este que muestro te cambia el gesto y por supuesto